La Covacha presenta. Bueno, señores, La Covacha se complace en presentar a ustedes y eh, la más célebre premiación en el en la industria del cómic mexicano. Sí, señores, esa industria que muchos decíamos que estaba muerta, que estaba dando patadas, de hago, pues realmente tiene eh, tiene algo que festejar este año. Y este año son los Toby. Enano, por favor, cuéntanos eh. qué son los Toby, enano. Bueno, verán, en la, la Covate nos pusimos a pensar. Sí. Pensamos. cómo premiar ¿Y ¿no? si pensamos? No. Es correcto. ¿Cómo premiar a esta noble industria de gente trabajadora que se esfuerza día con día por entretenernos? Entonces pensamos repetir lo de los Cavach Awards, pero dijimos no. Esos premios son muy algo algo Oscar, ¿no? Muy a los, o sea, muy a los Grammy, premios que no tienen no tienen sustancia, no tienen calidad. Entonces dijimos, ¿por qué no mejor entregamos lo que vendrían siendo los no los premios Nobel de, co, de la industria de comer mexicana? O sea, los Tobis no son unos premios cualquiera, así feyuchos, que votan eh, los mugrosos lectores y, y escuchas de nuestro blog. No, son premios que va a otorgar la academia de... Eh, ah, güey, ya te trabaste cabrón bueno, es la, la academia de, de ciencias narrativas gráficas de, de la covacha entonces pues ya vamos a entregar los premios a varias personalidades del medio a algunos bloggers que pues toda la blogósfera eh, y bueno, como una forma de nosotros, de buscar la industria siguen así siguen trabajando ¿sí? claro, porque yo creo que el reconocimiento de los fans es como como todos podemos darnos cuenta pues el mejor, el reconocimiento del verdadero público, del público conocedor ¿sí? como pues estamos de acuerdo que, que los cobachos lo somos ¿sí? Sí, exactamente, sí, señores entonces, eh, Gámez ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es la, la mecánica, cuáles son las características que destacan estos ¿Sí? tobis? ¿sí? Noble premiación. Esta noble premiación Llamada los Tobis Awards ¡No! ¡No somos Tobis Awards", eh, Awards! No, los Tobis Awards no idiota Las, las medallas Tobis Bueno, como todos sabrán Con un, un premio de esta categoría No podemos dejar que Las nominaciones y los premios se decidan por Métodos populuchos Como que la gente diga Ay, Yo quiero esto y esto no, no, no, no estamos algo serio y formal en lo cual cinco miembros de la cobacha Sí, escucharon bien Cinco miembros Seleccionados por su competencia en varias artes Cobachásticas Tomaron cinco categorías que les vino en gana Y dieron cinco premios a cinco personas que les dieron la gana Y otras cinco a otros cobachos ilustres que nunca hace nada Pero por ahí andan O sea, como los Nobel Sí, como los Nobelos Le dan premio a gente que ni siquiera conocemos Y eso vamos a hacer nosotros Pero con gente que usted sí conoce Para que vea que no los dejamos acá Así que cada covacho del club de Toby no Tendrá dos categorías Para señalar a dos ganadores A los que no les daremos absolutamente nada Solo una medallita virtual No, no, no virtual no Podrán tener la medallita físicamente eh, Gracias a, a la revista de la cobacha eh, La revista ¿Sí? oficial de la covacha Sí, ah, sí. por la coach magazine con una módica cantidad de 50 pesos vendrá su revista donde podrán recortar su medalla. Pero bueno, y para que para qué no ah, sean sí. referencias totalmente totalmente eh, locales, localistas. Eh, Lady, ¿por qué no nos explicas un poquito qué es el Club de Tobius? Güey, <risa> te dije que no sé qué chingados andan hablando, Yo no saben la plática. Güey, <risa> ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Córtele! ¡Háblame! ¡Jajaja! Oye, güey, pero si has escuchado como te sacamos de onda, güey. Estabas pendejeando de lo bonito, güey. ¡Jajaja! <risa> <risa> ¡Joder, señor! ¡Jajaja! <risa> ¡El club de Toby! Es el ALA, es el Departamento de Investigación Logística del Consorcio La Covacha Departamento de Investigación Logística y Premiación es, de La Covacha Por lo Covacha. tanto, todas sus sesiones y todas sus premiaciones tienen validez internacional y oficial. Oficial. oficial Así es sí, claro Si usted, por ejemplo, va a la siguiente Comic Con y presenta su medalla, Toby, lo le darán una escolta personal exactamente. Exactamente. De hecho, pues yo yo quisiera comentarle a todos los a todos nuestros escuchas que créanme que el diseño del, de la medalla Toby no fue cualquier cosa, ¿eh? Eh, fue fue realmente una labor exhaustiva el, el encontrar el diseño preciso, exacto que representara toda la todo el trabajo que realizamos los cobachos en función a la industria. O sea, nuestra aportación a la industria no crean que que solamente una crítica tonta y, y pues por demás no, de mala leche, no, no, no, la crítica que realizamos a la industria es en verdad seria, y yo quisiera presentar... Solo, solo, para, regresar, solo para regresar al tema de la... Ahora sí si quiere los... hablar. Hijo de puta, güey. <risa> ya, ya, ya me he la inspiración, ya era chocada con ustedes. Sí, y hasta ya, ya, ya había hablado sin el tonito de, de yuca, ¿verdad? pero en fin, a ver, <risa> Lady, ¿qué, ¿qué tienes que decirnos, Lady? ¿Qué? <risa> Precedemos el micrófono, adelante Hola, hola, hola bueno, bueno escucho? Sí, te escuchas totalmente, don Valentín García Perfecto ¿Ya estamos en podcast o todavía no? Ya de hecho estamos, sí, sí, en, la parte, estamos, de la estamos en la parte ceremoniosa de, de, de la explicación de lo que es la medalla de los topis Y, bueno, bueno Y lo que... Y lo que esta... Ay, perdón, perdón, perdón, disculpe, no sabía. Continúen. <ríe> eh, el buen Lord Lady tenía algunos comentarios que, que aportar. Adelante, por favor, Lady. No, ya ya pasó, güey. Era un chiste hacer que los escoltas, pero ya pasó el momento, cabrón. Bueno. ¿Quién habla? Ahora sí ya. <ríe> Antrax. ¿Qué hubo, le compadre? ¿Qué Ah, aquí, peleándome con Nuestro mi hermano. Nuestro interventor de la Secretaría de Gobernación ha llegado. Exactamente, el gran <risa> <brazo> mantra, <risa> como siempre, acompañando El brazo jurídico de, de, la, de, la, de la covacha. El brazo duro, el brazo... Largo brazo, brazo de la ley. El brazo de la covacha. Co co <risa> Algo así, pero bueno. A ver, continúen, chicos, lo escucho. Perfecto. Entonces, bueno, eh, por favor, eh, me gustaría que... Enano, que el primero que, como primer miembro de la Academia de los Coins, eh, nos presentarás sus nominaciones y la premiación a sus dos categorías. Adelante, por favor, Enano. ¿Yo por qué? Porque se me hinchan, <risa> <risa> Ay, yo <por> <risa> me hinchan, todo la chingada. Ok, ok, ok. Betz, betz, betz, betz. Se me olvidó el nombre del tipo. Bueno, este... Eh, ¿con, con cuál empiezo con el con el local o con el Con los que tú quieras. Wey. Tienes tienes tú dos nominaciones, por favor. Empieza solo con una. Wey. Vamos a dar dos vueltas a esto. Wey. Oye, oye, mayores, sí. las mías son, son dos locales, güey. No me interesa, cabrón. <risa> De hecho, la, las mías son dos son dos externas, pero No somos muy estrictos con las reglas. Bueno, este mi primer premio va para el señor Jorge Carbazo se llama así, ¿verdad? Este me estoy refiriendo al, al dibujante de, de Caballo Negro, que este gran gran artista del, de la narrativa gráfica, quien en un día reciente se ha dado a la tarea de, de investigar las reacciones de, de cierta fauna eh, animal que, que ronda por él. Ya saben, no por, por esta tan turiva industria pues en, en ciertos días él se ha dado a, a la tarea de defender la posición del webcomic en, en contra de ciertos depredadores quejumbrosos. No puedo decir el nombre, ¿verdad? Porque nos podían demandar. este Pero yo quisiera premiarle esta actitud tan constructiva para con el medio al señor Jorge Carvazos del webcomic Caballo Negro. Es, con la medalla Toby. ¡Bravo! Al, a la defensa del medio... ...en contra de los que también defienden el medio. ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos, Covachos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ya, ya estuvo, ya estuvo. La palabra es tan emotiva que, bueno, ...alguien que defiende eh, al medio... ...de alguien que defiende el medio... Eh, defiende el medio eh, ...es merecedor, realmente, de, de un... ...de un premio. Exactamente. Eh, mi estimado Lord David... ...sigues a continuación ok pues en mi caso yo voy a hacer un, un premio interno a, los, a uno de los miembros de la covacha tenemos acá el premio procrastinación por el post más tardado y anunciado que ha habido en los últimos meses en, en el blog y el premio es para el señor Juan José alias el tío Juano por su post acerca de la Colombia. aplausos por favor Con esto el señor lord Lady No sabemos si es señor o señora Señorita, señorita no creo Señora tal vez eh, se ha, se, No sé, depende ¿Conoces, a, ¿conoces algún tal caballo? Se, se ha ganado un veto definitivo De la de la cobacha eh, eh, estimado fin Estimado Spider-Games ¿qué, ¿Qué premio nos tienes Tu actuación Como eh, reconocimiento De los pobios? Ok, Bueno, antes que nada, gracias a mis fans que gracias a sus comentarios en, en los podcasts de los en el post del Antipodcast me han traído de nuevo aquí, me han quitado el veto del Antipodcast. Muchas gracias a ustedes. Y antes hay que recordar también la por qué si es veraz el premio Toby y es tan importante porque lo, lo premiamos gente que es del norte y del sur de México. Nadie del DF y por eso es tan importante porque Y es la veracidad de este PM. Si hubiera alguien del DF aquí Haciendo eso, prácticamente hubiera perdido Su validez de inmediato Totalmente de acuerdo contigo ver, eh. total Totalmente de acuerdo contigo y no, no escuché nada de lo que dijo Que no hay ningún defeño, we. entonces por eso es Mucho más válido Ah sí, sí, sí, sí porque los defeños Enturbean todas las cosas. Te tengo una noticia, Gámez Antrax es defeño, we. qué pena, güey no. Ah, pero no escucho, así que... Perfecto. Eso. Adelante, adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> sí, sí, escuché, sí, escuché eso. Ahora sí, repito, porque se cortó esta mugre. Pero él viene de... Pero él viene de parte del gobierno federal. Lo que estamos es... Veracidad a, a esto. Ah, ok. Bueno, ahora va mi... Mi primera nominación y primer premio. Por favor, Gámez, adelante. No, mi primer nominación es... Para el cobacho más constante... De la historia de la cobacha Verá para el señor Frost, con su lista del mes, que valga la redundancia, mes tras mes nos la hace llegar y sabemos qué comprar de Marvel Televisa. Es una de esas razones que tiene uno para vivir la lista del mes, y por eso va a ser premio para Bravo. él. Emotivo, emotivo. Realmente, realmente es un tipo la, la verdad, si sí, Este premio fuera, fuera de fuera de todo Cotorreo, pues sí sí Pretende premiar a la labor constante De, de nuestro buen amigo Frost, enhorabuena compadre ¿Ah, Sí, güey sí? Yo creo que este es, que es ah, el ¿verdad? único serio, Pero yo nunca dije eso este es, el, este, este es el único Premio serio, porque es el único premio Donde no nos pagan Por premiar Es el único premio que no se entrega Con miras publicitarias Con miras a generar más ganancias o sea, es más serio que los y créanos señores, créanos cuando les decimos que no recibimos un solo cómic gratis por esta nunca, nunca. nunca hemos recibido un solo cómic gratis, en fin eh, mi estimado Valentín García ¿qué, qué categoría nos vas a reseñar tú bueno, desde acá desde el norte del país hemos decidido entregar el premio Toby al mérito en pro del medio ambiente ustedes dirán que tiene que ver el medio ambiente con, con los cómics, pero no, la verdad es que este premio se entrega también a un cobacho, un cobacho distinguido que ha estado con nosotros desde desde que inició este blog hace 3 años y el mérito es para el Trich también conocido como Daredevil o Volsai o cualquier personaje del diablo que de, de Marvel que se le ocurra esta semana por ahí, dicen, por ahí dicen que la próxima se va a llamar Electra este... Para el, el Ritch Pero por, ¿por qué Pero ¿Por, ¿Por, ¿Por, ¿Por, ¿Por, por qué al, al... Sí, sí, sí. A ver si sí. continúa, por continúa, por continúa. No, no, no T -t Tiene una razón de ser Tiene una razón de ser Este premio para el Rich se entrega por por sus ganas de reciclar post como pueda y aparte la gente ni cuenta será da que, que tiene como un año que no escribe nada nuevo, él se la pasa reciclando y reciclando post tanto de la covacha como de sus múltiples ocupaciones ya sea en las revistas de Mina Editores o todas esas y ni quién se dé por enterado pero el Rich recicla y de esta manera nos protege de más basura en <coughs> de más basura lo con la realmente bloque... sea sí. un aplauso. Un aplauso. Es realmente una labor tremenda la que hace Rich. Es increíble, un... increíble de, de, de no en ningún lugar. Yo, yo... No, la es que nunca... <risa> un aplauso al Rich, por favor, señores. No sean tan secos, adelante. Bravo. Afrosto este... a Tiki Valcabaña, hacernos el favor de evitar esto ponga aplausos extras, porque lo merecen. <risa> claro, claro, claro. ¿Quiénes son parias? Y vemos. Realmente son sal absolutamente necesarias para este cosa. En fin, eh, eh, me, eh, es mi turno de de dar mi primer Toby y, bueno, ya y créanme que en verdad me siento honrado de, de hacerlo, ¿eh? Eh, una de las de las de los premios Tobis que, que me tocó dar a mí y pues que la verdad discutimos bastante a, al interior de la de nuestra Academia de, de los Tobis fue el premio que estamos a continuación de, de dar eh, Toby que me tocó dar tiene el nombre de Still Alive y va dedicado exclusivamente para Editorial Bid sí señores, Editorial Bid hizo todo un esfuerzo sobre un oh, bravo, bravo, para publicar a manera ¿no? Para publicar, deja a Mané, o sea, hizo todo un, todo un esfuerzo por tenerse viva durante todo 2009, muchos pensábamos que la publicación de Watchmen sería el tiro de gracia con la que, o, el, o la última publicación que tendría este grupo editorial, pero pues a mediados de año, no, fue que a mediados de años sacaron por ella algún número de, de un cómic y pues el resurgimiento podría podría considerarse eh, a principios de enero finales de diciembre, cuando publicaron toda esta saga de, de Batman de Batman Rip, eh, en un formato muy muy parecido al Monster Edition de Televisa, con muchísima menor calidad, pero en sí tratando de dar la pelea, y pues con los cómics que están sacando ya de manera anual, ya no son mensuales, ya no son mestrales Ya no son trimestrales, ya no son cuatrimestrales, ya no son semestrales, ahora son... Ya, ya mar... me placeré. Es una nueva modalidad. Totalmente, entonces el Tobi de Sigue Vivo es para Grupo de Natural Aplausos. Bravo, porque puede ser el último que reciban en toda su vida. <risa> porque no voy a editar, yo que sería bueno poner con música de fondo al male del Junior, ¿no? <risa> no Oh, por favor, no. <risa> Lo que quieras menos eso. No, no, no sé si Yo creo que Claudio nos puede facilitar sus CDs que ¿no? él guarda como un tesoro. ¿Quién? ¿Tú? No, <risa> no, no fijarse vence Claudio. Ah, no. Tanto tenemos que tú eres fan, incluso si haces esa página Ah, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A mí todas me gustan las mujeres. De hecho, tú fuiste el contador de su de su grupo en el Facebook. Así es que no. No, no, para nada. Nosotros para lo podremos nada. tener de invitado en el anti podcast. No, no o déjen y dejan así, déjalo así. <risas> perfecto entonces bueno terminamos la primera ronda de, de premiaciones y no sé qué comentarios nos vamos a comer al, al respecto como no, no. primeras estos primeros cinco Tobis que, que hemos entregado me parece eh, eh, geniales me parece una excelente forma de contribuir a, a la industria Sí, aparte tenemos que aclarar que esta ceremonia la pueden ver Bueno, el si Dolby estuvieran aquí Digital. la podrían ver en, en 3D gracias a la tecnología de Avatar de James Cameron... ...que nos proporcionó tan amablemente... <risa> si ¿Pueden, no, es es hey ¡Pueden escuchar este podcast en 3D! Totalmente, totalmente, o sea, es una innovación que estamos presentando a la industria... ...que créanme que lo van a, lo van a agradecer. En fin, fíjense que a mí el, el, el toby de, de toda esta primera sección que más me llamó la atención fue el, el, del mérito al medio ambiente. Realmente creo que tenemos una, una función social y esa le está dando el Rich al momento de, de evitar contaminar tanto la red con tanto post en tantas partes, muy muy bien por Rich. Concuerdo contigo, creo que es muy importante esa labor que el Rich está ejerciendo para descontaminar un poco el internet de tanto post yo creo que él está haciendo una labor titánica para evitar que esto se salga. Claro y esperemos seguir su ejemplo, ¿eh? o sea realmente no, no hay que dejarlo solo en esta labor titánica que está emprendiendo. Yo espero que su labor técnica la continúe en la cobacha es, Esa es la idea. Es la idea. <risa> Pero, en fin, bueno, es momento de continuar con la segunda y última parte de, de la premiación de los Tobi. Créanme que si los primeros Tobis fueron en verdad impactantes para la industria esta segunda parte tendrá revelaciones que elena no lo dijo muchas gracias enano. Y pues ya, ya el enano anda tan espero que eso de volar el culo no sea de algo muy literal y la verdad es que sí va a ser bastante sorprendente porque yo todavía no tengo idea de cuál va a ser mi, mi Tobis a entregar pero ya veremos que se nos ocurre ya en ya? Estos para muy bien muy bien okay. este, este, este, ya vimos Mecánica para otorgar los tobises En verdad, en verdad eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? no Nadie, nadie influye A nadie para que se den Muy bien, Enano, por favor Los tobis son como el nobe Realmente son como el nobe, sí. digo porque Nadie, nadie esperaba la gozada del nobe de La, la Paz el, el año pasado y miren lo que salió Y, y más Yo, el, sí. la nominación que tiene Este año, pero en fin, Enano Por favor, tu segunda Segunda nominación Adelante. Bueno, eh, mi segunda nominación es para para intentar premiar a los lectores, ¿no? A los lectores de nuestro blog que, que día con día eh, están atentos, pero más que nada a nuestros trolls. Porque, bueno, nuestra carrera se cimenta en en alimentar trolls, así que es bueno premiar cuando un troll alcanza un cierto nivel de, de desarrollo, ¿no? O sea, como de si madurez. De madurez, así es. En este caso eh, tenía varias opciones, tenía tenía ahí dos o tres talecitos que, que pues, bueno han estado conmigo desde hace mucho. Sin embargo, el premio va directamente para para el ay, ni siquiera me acuerdo de su nombre. Y el, el <risa> el, el es que, es que lo importante control. no es quién es sino quién dijo. Es para... ¿No? para para el señor Héctor Fragoso. Y por es su primer su primer sí, es el primer este el primer único comentario que ha dejado sí Fragoso pues, Adelante, adelante perfecto Muy bien, yo creí que iba a ser porque, el, un mayor tengo, que, tengo, que, tengo que explicar el comment Si no es el chiste Explícalo por favor eh, ¿no? El comment es aquel en el que me pide Que por favor replantee mi opinión Sobre la película Avatar Porque según él, es incorrecta Según él, no entendí la película La gracia del comentario está en que Bueno, él admite que no la ha visto o sea, me pide que por favor replantee mi opinión sobre una película que no entendí y que él aún no ve. Entonces, ese comentario para mí es la me máxima entorno. de la trollez que he tenido este los años que llevo en el blog. ¿Te de que por ahí hay otro que dice que sin necesidad de verlo, con solo leer la reseña ya sabes si es bueno o malo. Así ah, sí, pero ese ya fue así, ya fue posterior. O sea, ya que Héctor Fragoso no, aportó Cimentó el nuevo camino Ahora ya viene todo el mundo a decir que pues, Sin verla sin verla pueden opinar Que porque llevan años leyendo El otro, pero, pero el otro güey que se, nueve, que se echa nueve horas de película para Cuando sabías el principio que era una buena mierda ¿no? Ah bueno, sí. esos, son mis, esos son mis dos trolls Que oh, ya tienen años Pero pues no alcanzaban él, el nivel del de, de, señor X no, no, no, Además de dos. que no quieres <ríe> mencionar sus posts Porque son de la, de la editorial en la que defiende a Crepúsculo, güey. O sea, no, tampoco quieres engañar al público, ¿no? Quieres quieres que nos olvidemos de que es el enano brillosín que defiende todas las fans de Crepúsculo. <risa> <risa> <risa> <risa> brilla, enano, brilla, brilla. Eleva tu cosmo, elévalo. <risa> Ay, caray, caray. Bueno, saludos a todas las adolescentes que les gusta Crepúsculo. Y de parte, el enano. Tú también eres fan. Uy, fuertes declaraciones en el círculo interno de la Academia de los Tobi. En fin, señores, yo, yo no quiero dejar pasar esta, esta oportunidad de, del premio Tobi al mejor troll de la covacha, sin mencionar que... Eh quieras y hacer público que hago responsable en este preciso momentos a nuestro a nuestro troll que se hace llamar anónimo por mis por mi seguridad Hola, y por, si, si me llega a ocurrir algo eh, relacionado a seguridad personal propia de mi persona, ya saben quién fue quien lo hizo, fue sí, so, sobre todo si te balacean en, en un antro por estar coqueteando con... Exactamente. Fue Anónimo Fue en una fiesta en Ciudad sí, Juárez pues de, Déjenme <risa> decirles que desde ese desde ese día desde ese día que Anónimo dejó ese ese comento, pues yo he vivido con miedo ¿eh? realmente realmente miedo no no miedo de, de ver balaceras aquí en, en Durango no miedo de, de ver cómo matan a tus familiares y cómo matan a tus amigos aquí este no no no no él oh, eso, eso ya es eso, eso ya ya estamos acostumbrados el, a eso el miedo me lo infligió el anónimo entonces eh, quiero hacer público a esto y que las autoridades tomen cartas en el asunto en caso de que algo me llegara a pasar si algo me llegara a pasar responsabilizo al anónimo de eso entonces adelante por favor lord cuál es tu siguiente eh, nominación bueno pues mi, mi segunda nominación también va para el círculo interno de la comacha Este premio se llama Mexicarrón Estruena. Y los ganadores de esta terna son el señor Deki y el señor Raúl Pantoja. <risa> ¿Y por ver, qué? Ver, porque... Me, gusta, me gustaría que lo explicara sí. um, Valentín y Juan José, que son los que son mm. directamente... Mm. ¡Collón! ¡Collón! ¿Cómo voy a explicar llegué? un premio que no les estoy dando yo, güey? O sea, por favor, güey, pon cruencia. Pon cruencia ante todo. Eh, creo que se cayó el internet, ya no lo no. sé, muy bien no, suprimimos ¿Suprim ¿Suprim ¿Suprim ¿Suprim ¿Suprim ¿Suprim el claro? premio suprimimos el Tobi a mis chicharrones truenan por el Tobi al cobacho más collón de, de la red <risa> que el el turlo, es y el Tobi para el <risa> más collón de todo el blog es es para el que no pudo entregar el premio a mis chicharrones Lord, no Lord, vas a recoger tu premio. <risa> unas palabras, hoy voy a ser el único que lo recibe en vivo, ¿Sí? ¿no? Adelante, unas palabras. Sí, y Juano estaba muerto cuando le dice el de Necron. Sí, qué pena, una Una lástima. <risa> Adelante, adelante por favor Quiero agradecer a todos por este premio Me siento muy honrado por ello Y pues Ya no puedo hablar más La emoción La emoción <ríe> es De Lady Claire Soul Ya pasó, ya pasó, es más borra en eso <ríe> O sea, ahora es collón para recibir el premio Collón para dar el premio Joby <ríe> a, a Chicharrones Collón Ruedes. para darlas, collón, collón. para recibirla no se puede vivir así No se puede vivir En fin Es que yo no brillo Yo no brillo Yo no brillo son Yo no brillo, callo Bueno Eva Ok Ay, no, ya, ya pasó el chiste ya okay. Siguiente Muy bien el siguiente, la siguiente nominación va a cargo de Spider-Games. Adelante, Spider-Games. ¿Cuál es tu segunda tu segundo Toby de la noche? Eh el seguin, el siguiente Toby que voy a dar es para una persona altamente científica. Un premio de esta magnitud debe ser para alguien respetable a ese nivel y va a ser para el Dr. Adel Ortega del Webcomic Bunden por su genial trabajo y su obra maestra La destrucción de Campeche. Un aplauso para ese señor. Y esperemos que algún día logre su objetivo Bravo En realidad no Nunca, nunca imaginé a un genio escritor Que Se pudiera soñar, que pudiera imaginarse La destrucción de Campeche Enhorabuena, Enhorabuena por... sí Pero tú no eres un genio La única cosa brillante que haces es brillar en fin, bueno, el, el siguiente el siguiente Toby de la noche eh, está a cargo de nuestro buen amigo Valentín García, así si es que por favor Valentín, dinos cuál es tu siguiente Toby. Pues mira mi... Juanjo, te agradezco que me, que me sea la palabra en esta ocasión, um, afortunadamente hace 10 segundos acabamos de determinar de cuál será el, el último Toby de la noche, no, no, no, no, es el último, es el penúltimo Toby de la ¿Ah, ¿Es el penúltimo? Sí, Hombre, sí, sí, es el penúltimo Toby de la noche. que vas a el final para que pudiera yo tener tiempo de para, para <risa> presentar esto de mejor manera, pero... Pero está bien, está bien. El, todo el igual, Toby... No el, todo bien. <risa> el, el Toby que vamos a entregar esta noche, eh, sí. lo ha ganado una persona que, que, que todos crecimos escuchándola, que todos crecimos... Eh, haciéndole caso a todas sus áreas todas ponencias exponencias bueno, no eran de él, simplemente las decía pero este Toby lo hemos denominado adelante Vale, por favor, continúa con tu disertación tan buena sobre el premio a la sanguijuela la sanguijuela de oro es, no, no, es pro... no es el profesor longaniza como, como Joel lo han mencionado con él todo sobre longaniza no sé por qué no, no, no Este premio a la Sanguijuela de Oro se lo ha ganado a pulso el señor Humberto Vélez. Humberto Vélez, aquella, aquella persona que durante 15 años hizo la voz de Homero Simpson, di que hasta la fecha sigue ganando dinero diciendo que es la voz de Homero Simpson, aunque ya no llamaba no el trabajo. Pueden entrar a su vlog, el cual estuve <risa> sí, haciendo presentaciones a nombre de, eh, a nombre de, de Homero entra a su blog e incluso les cobra unas lanitas, pero si ustedes quieren que su contestadora Homer Simpson eh, les dé la bienvenida a los que les habla a ustedes y con contada personal y todo, el cuate lo hace por una por una módica suma. Entonces este este Toby va a esta persona que sigue viviendo de un trabajo que él ya no hace. Un aplauso para Beto Vélez. bravo, bravo. bravo. Al que por cierto vamos a ver la El próximo mes en, en la convención aquí en Durango <risa> Ya le pueden entregar su premio De hecho va a venir Va a venir Va a venir la coacha Magal de, de, de, hecho, que, en fin. de hecho le vamos a hacer una entrevista Ya la tenemos pactada para un próximo podcast Entonces vamos a poder decirle algo así. A ver, <risa> ver como nos va ¿Por con un personaje que no es suyo? ¿Por ¿Sabes que yo creo que va a tener la misma reacción que Lordo Lady al momento en que lo agarramos en curva? Bebé. Le va a salir el atento chilangua y se ve. Sí, yo creo que esta pregunta vamos a hacérsela hasta el final, pero sí, sí hay que sí hay que incluirla. Entonces, yo quiero cederle la palabra a nuestro buen compañero Antra, que cobra su ejecutor de la cubacha, y que nos tiene un Tobi especial, una mención especial para los Tobi. Adelante. Ok, bueno, yo quiero adelante poner Vamos a dar un Tobi... Para aquellas personas que, que jamás les parece nada, que nunca están de acuerdo en nada, que despedazan todo cómic que leen, todo cómic que sale, Ay. toda película que sale. Por, ¿Por fin me tocó algún toddy a mí? No, me lo van a dar a mí. Y, este, y bueno, pues tengo yo dos nominados. Estoy parado, estoy parado listo Uno por recibir el, el premio. es el señor... Tan, tan, tan, tan, Franco Magno. Me lleva el diablo. <ríe> no oh, el... también puedes entrar. No no, en el... no, no, no, Déselo, Franco, no. Dáselo a Franco, dáselo a Franco. Mejor así nos, nos metemos en menos problemas. ¿O alguien más le parece aparte de Franco? Oh, no, él, él es el que sigue reseñando el Spider-Man cuando tiene más de un año que ya no lo lee, ¿no? Ayer que intenté escuchar el, el... porque todo ese relajito con con el Carbazos. ¿Sí? Se puso se puso grueso. Empezó ah, en bueno. Sí, empezó en Facebook, así como nuestra nuestra discusión con los de Comic Conexión. Ajá. Creo que el de ellos sí fue así canijo. Así pusieron así. Ya sabes cómo es cómo es loio, ¿no? Él no comenta, él pone tesis. No, o sea, pues, okay. pues este cardazo le respondía y así con la misma longitud. Mm, viéndolo bien. Sí, bien lo una especie no, de quien tiene no, más no, grande. No. ¿Cómo? <risa> ¿Da las respuestas o es pendejazo? No, no, no, bien razonadas, o sea, así bien bien. O sea, ya sabes, Loio siempre da las mismas las mismas razones, ¿no? Eh, que menosprecian la este el cómic impreso, que no escuchan a las a las leyendas vivientes del cómic. pero el caso es que después de todo el relajo, el martes en su programa, en su programa de, de radio por internet. Ah, tienen programa de radio? Sí, por internet, pero no eh, no un... Van a decir lo mismo de nosotros, güey. Eso güey, estén programa. No, no tenemos programa. No Tenemos un podcast es diferente, repito, repito para ahorrar el trabajo a los editores nosotros tenemos no, no repítelo otra vez, que la pronunciación adecuada es cast, cast, cast no cast, cast, cast, cast. Antipodcast. antipodcast cast, cast, cast, cast, cast demonio el caso es que les decía que, que pues yo intenté escuchar ese programa, pero no pude. Entonces me metí a, a cierta página, no voy a decir el nombre, pero que también sube los los podcast oh, oh, enano, no, no lo digas! Y pues bajé, bajé, sí, espérate, cállate, ese no es el punto, todavía no llego al punto. Bajé bajé un programa pensando que era el del martes y no era el del jueves pasado. Escuché un pedacito y a la vez es casi como como escuchar un programa de Jaime Maussan o un programa de Carlos Trejo, solo que en vez de fantasmas son hablan de, de, de toda esa estupidez del de New Age, de, de toda esta gente que, que cree que, que salva el mundo por irse a sentar a un volcán este así, pero pues lógico, ellos hablando en serio. O sea, yo ya sab, yo ya sabía, yo ya sabía, pero ala, te lo juro lo escuché y dije, "Dios mío, ya, es cierto." Sí, ya, no, ya sabes que cómo cómo cuál es la posición que toman cuando hablan algo así, no así de de yo tengo la verdad y, y este y, y, y esta ideología es la que salvará el mundo y idiotas los que no la crean. Extremistas, güey. Sí, ándale, ellos en... son, son los extremistas. Siguen sí, en una en una de esas dice algo así como como que él lo está haciendo para para ilustrar a la gente y, y, y destruir la ignorancia. Y lo no, que pues pensé, fíjate, es lo fíjate que esa madre desde, desde su primera etapa de Karmatron, la etapa de consigo el hoyo. O sea, el hecho de, de venir acá a elevar este espiritual y mentalmente a la gente lo trae desde, desde, uh, desde esos rato, especialmente que a mí me cagaba de Karmatron. Me sí. gustaba Karmatron y así lo llegué a coleccionar, pero la verdad sí, este, en ese, esa parte del misticismo y filosofía Kundalini y, y todas las penejadas nunca me llegó a pasar del todo. Oye, pero lo triste es que, por, por lo que me cuentan, yo yo la verdad desconozco cuál sea todo el, el background de, de Loyo y de su Karmatron y de su broncas con el hoyo, pero pero en el hoyo. Pero por lo que me comentan, o sea, como que él mismo no sigue su filosofía kundalini, ¿no? Ah, exacto. Que siempre está bloqueándose y, y por otra parte habla de no, hagamos el bien sin mirar a quién y no, bla, bla, bla. A mí lo que me fascina es como habla que el espíritu calmo y que debe la, la, la este mantenerse en un estado de quietud y no sé qué. Y a la primera provocación, él te responde con tres mil pendejadas y argumentos y todo exaltado. Oh, pero, del... pero aparte no solamente responde él, ¿no? Sino que manda así como que a toda la comitiva. ¿Ah, así se se habla. Habla. Y a to, todos los camunes, es así como la... El... A todos oh, los jedis. Excepto a nosotros, ¿eh? Oye, Nosot no, pero... Nosotros tenemos potestad para hablar de él sin que nos caigan los cabunes. Claro, güey, porque nosotros ni nos pelan ni nos conocen, güey. <risa> Eso, güey. <bro. risa> fíjate, fíjate que a es ese grupito de los cabunes, se así como una medio secta ya y toda la o sea, cosa. Es lo que lo todo el mundo dice. La neta, yo no me lo... O sea, ya decía, ah, pues están, están exagerando, ¿no? Ya del típico de, pues este güey me cae mal y le, le voy a exagerar sus defectos. Pero a él, Ayer que escuché su programa, Dios mío, o sea, sí. Bueno, gris. bueno, pero, pero, no, pero no descontextualicemos, el premio toby para Óscar González Toyo es... <risa> el premio a la propagación de la magufería para el, para, el, para el creador de cómics que, que se preocupa por seguir propagando la ignorancia en este país anticientífico. ¡Bravo, oh. bravo! Oh. Muy bien, muy bien, que les costaba? ¿Qué les costaba meter todo esto al guacal, señores? <risa> en fin, bueno, Luego hacemos sí. otro podcast para hablar del hoyo, ¿no? Sería bueno. <risa> ¿Sí? oh, no, no, no, no, no, Vamos a esperar vamos a esperar que nos pelen y, y nos caigan ahí a, a insultarnos y ya después A lo mejor si le dedicamos un podcast nos pelan, cabrón. A lo mejor es así. <risa> a huevo. ¿Te acuerdas que empezamos no, pero uno? ¿eh? Yo no quiero, oye, pero, pero yo no quiero que me pelen, güey. no, no. Hay que sigan, que sigan De hecho, callo. de hecho, cierto anónimo, no vamos a decir nombres. Cierto anónimo viene a veces de parte de él. O sea, aunque, ah. aunque aunque no llegue, aunque no llegue él en persona, nos va a llegar mínimo uno de sus achichincles, no de los que, que, que se presentan con él en persona, sino de los achichincles de menor nivel. Ah, cabrón, esa no la sabía. Ah, sí, es que o sea, aparte de que de que tiene a sus a su gente, no así como Sabrón tiene a a a Farumania y, y a otros. Pues también tiene a gente de más baja categoría Aprendices. que se encarga. Ándale, que se encarga claro de blogs, que encarga... Ahorita, que, eh, ahorita que dijiste ahorita que Sauron, me imaginé a Sauron el mutante, era el otro. Era el otro. No, bien, muy bien, señores. Pues bueno, eh, ¿qué tal qué tal les ha parecido esta segunda ronda de, de los trolls? No no ¿La ronda tercera? Que dice que no le gustó. A mí no me mm. gustó la primera, güey. ¿Qué no le gustó? No, buena? no, no. Me no, fue con esto. Hizo, hizo muy desorbitada y muy, este, muy aburrida, no sé. ¿Sabes qué? Me vale madres lo que piensas, güey. Estuvo, estuvo, estuvo, estuvo bien llevada. Es que Siento excluido vale como Claudio. Oigan, oiga, es que no inventen. En, to en toda su organización, lo menciona los de siempre y uno quedan del olvido, ¿no chingues? No, no, no, no te pongas chípli, cabrón. No te pongas chípli, No, no, se puede ir con lo con, con los, mis chicharrones truenan, ¿eh? Y ya, ya, no, ya nos, nos desbalancea el, el, el... El equilibrio de perder en la coche. <risa> de hecho, se me hace que el game se fue con ellos, ¿eh? Chon, chon, ¿Pero qué hora fue esto que les dio el premio? <risa> Huele a un golpe de estado esto. Bueno, bueno, eso, eso sí me preocupa. Güey. En fin, bueno, yo quisiera empezar la, la siguiente ronda de premiación. ¿Otra? La tercera y, la, la tercera y última ronda sí. de la premiación con el, con el Tobi al sitio de internet que mejor importante siente sobre, sobre un fenómeno pop que todos los comiqueros... ...deseamos... Eh, ...seguir y estar al pendiente... ...de todo esto... Eh, ...mi toby créanme que... ...pues estuvo... ...estuvo peleando a la par de... ...páginas tan grandes... ...y tan prestigiadas como... ...Bleeding ICB, Cool... ...Bleeding Cool... Eh, ...en fin, bueno, pues qué, qué les puedo decir... Eh, ...el toby ...para el mejor sitio... ...de internet... ...que tiene la cobertura 100%... ...de Hannah Montana es para Cultura Comic. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! bravo bravo oh, oh. eh, No, no, pero, pero no solamente es dejar la Montana, últimamente ¿eh? está expandiendo sus horizontes. Uh, la semana pasada nos informó acerca de la, de la nueva temporada de saki y Cody. Yo tenía semanas sin poder dormir y le agradezco a Cultura Comic por darnos esa información tan vital para nosotros los comiqueros. También, eh, imagínate, yo la primera vez que que vi que esta muchacha, ¿cómo chido se llama? Bebé? La socialité Paris Hilton asistió a una ceremonia eh, de Hello Kitty, fue precisamente en cultura cómica, o sea, déjenme decirles que están expandiendo de manera excelente. Yo sí quiero refrendarles el aplauso. ¡Bravo, Por favor. bravo. bravo, bravo. Ventura Tónica es un referente para todos los vlogs que intentamos emularlos. Tú lo dicho, Vale, tú lo dicho y vale. créanme la meta es alta, pero en algún momento los alcanza. Sí, señor. Enano, ¿cuál es tu siguiente siguiente? Ya premio? lo vi. La tercera ronda. ¿Esa fue pregante. mi tercera ronda, animal? Sí, fue el premio al hoyo. Ok, al hoyo. Correcto. Siguiente, eh, Lord, por favor, ¿cuál es tu tercer nominación? Yo no tengo La ninguna, que... no tengo ninguna, dos. Si realmente te quisieras quitar el toby al covacho más coñón, ¿eh? tendrías una vez. Una oportunidad de resistir. Es una oportunidad de resistir, pero bueno. ¿Qué te parece ¿Vale? si damos un toby honorífico? Claro, claro que sí, Antrax, adelante. ¿Qué te parece dar un tobio honorífico por la ardua labor que ha hecho en el mundo comiqueril aquí en México, democratizando la edición de los cómics y liberándolos de la tiranía de cierta editorial que se ha negado a morir? Y el Toby es para... ¿Eh? ¿Para quién? El Toby es para... No me digan solo... Antrax, tú lo estás presentando. No, no pero espérate, porque parece es que tú no sabes. El ah. el Tobi que está presentando Antrax es el Tobi Marcel Marsó Pegiano, <risa> porque aparte de democratizar <risa> ¿Sí? el cómic, este este hombre al que ahor ahorita vamos a decir su nombre, también se ha caracterizado porque en los últimos meses se ha quedado mudo. Oh, su, sí. su labor de quedar de eh, su labor mímica nos ha dejado a todos perplejos atomitos. Totalmente Estoy de, acuerdo. de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿vale? El premio Eis para Te acuerdan? Bueno, y el Toby para la persona que democratizó el el cómic es para atrás para el señor Giovanni Arévalo. Eh, bravo. Sí. Sí, sí. Bueno, tiene sí, la labor de este hombre de cómo poco a poco ha ido Eh, eh, empleando la, la democracia y, el, el, y la, ley de la, de la ley del mercado, güey, de... Producir y vender. Sí, güey, de seguir vendiendo y ir aumentando poco a poco los cómics sin que te des cuenta, cabrón. ¿Cuál era su precio inicial? ¿15 pesos? ¿15 pesos hace 5 años? ¿15 pesos? Años, sí, güey. Sí. La crisis y toda esa onda. La inflación no ha sido del 20%, güey, en esos 5 años. En fin, bueno... <risa> Total, este, dejaré, dejaré mis comentarios ñoños para otra ocasión, para otra premiación de los Tobis. Pues en fin, eh, me gustaría despedir este este podcast especial de los Tobis anuales que otorga la, la Academia Covacha, eh, refrendando nuestro compromiso con la industria del cómic nacional. Eh, créanos que es una labor ardua, pero aceptamos gustosos el reto y y pues aquí estaremos, aquí seguiremos en la covacha señores, apoyando a la industria nacional, algo que algo que quieran agregar para cerrar señores nada, no, no, creo que todo está muy claro vale perdón, es que me detuve jugando en el Pet Society <risa> <risa> <risa> oye, es, sabes que bueno, ya qué? deja a tu mascotita gay, por favor, puedo visitar que... a su mascotita de otra persona, bueno Lord, baby ¿Algo para cerrar? Pues no únicamente, que ojalá y de todos los homenajeados el día de hoy, pues estén contentos con sus con sus premios, así como estoy yo con la mía. <risa> y pues nada más que nos veremos el próximo año para los siguientes hobbies. A, a menos que nos hackeen. Nos veamos obligados a un auto-hack. Muy bien. O los visite el anónimo. <risa> Cualquiera de las... No, no me importa el que ya tengo, antra... <risa> Pues bueno eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos estamos escuchando la próxima semana Esto fue el podcast edición especial toby no olvides visitar la cobacha en la